Una lucha de los trabajadores, un logro de los trabajadores, y me parece que el hecho de que haya sido por unidad es porque han interpretado a los concejales de las necesidades de los trabajadores. O sea, acá lo que se está luchando es por algo que se había acordado, o sea, no es, es derechos laborales también, porque tenemos compañeros que están, tienen incertidumbre de no saber qué va a pasar con sus con su puestos de trabajo, pero más que nada, ahora esperamos que el intendente. Eh, Piense y no, no, no vete la, el proyecto de ordenanza y lo apruebe y que podamos cobrar lo más rápido posible así podemos destrabar este conflicto. Bueno, hablaban recién de que el paro continúa igual de todas maneras. Sí, porque, porque nosotros tenemos, tenemos es como digo, tenemos, hemos hecho un paso importante. O sea, todavía no tenemos la definición del Ejecutivo. O sea, si el Ejecutivo tiene la voluntad y nos dice, porque no sabemos cuándo se va a pagar, si se va a pagar, si se va a... O sea, si el Ejecutivo tiene la voluntad y nos informa de que va a depositar dinero, que vamos a cobrar fin de mes lógicamente hay una asamblea que ha decidido la medida de fuerza y nosotros respetamos la asamblea, llamaremos a asamblea y la asamblea, las bases decidirán cuáles van a ser los pasos a seguir. Pero hasta ahora, hasta que no tengamos con certeza la fecha en que vamos a cobrar los 2.000, eh, no vamos a levantar la medida de fuerza. Bueno, ¿Hay tiempos que esa suma no, no se cobre, que se denomina que está depositado? No, esperemos que no, pero no hemos tenido, o sea, hoy lo que hemos tenido es el... Eh, el proyecto de ordenanza que se aprobó, o sea, ahora tenemos que esperar a ver si los pasos a seguir, vamos a, en el día de la mañana, eh, vamos a venir a hablar con el secretario de, de Hacienda, y si está, pues, mañana, si hay un compromiso de depositar mañana, que sería lo más lógico, y nosotros a la día haríamos una asamblea, así, pero tenemos que tener un compromiso, porque si no sabemos que nos van a pagar el día 30, también tenemos que saber me ¿eh? parece que es, es lo que venimos reclamando. Que está la voluntad, pero no, estaba, no tenemos fecha cierta de cuándo se va a pagar. O sea que a mí me parece que este, si aceleran este, esta ordenanza y, y el, el Ejecutivo toma carta el asunto y acelera el trámite, es muy factible que si nos paga mañana, nosotros mañana a las 10, cuando nos juntemos, hagamos la asamblea y los juntos a ellos. Si está, o caso contrario, se mantendrá la modalidad de esta manifestación a las 10 caso contrario igual a la dieta ya tenemos programado pero si bueno este, si tenemos alguna información de que se va a pagar mañana eh, mañana a las 10 informaremos y decidiremos en asamblea algunos en el oficialismo manifestaban de que ya tenía la facultad el intendente aún sin aprobar esta, esta ordenanza para poder utilizar esos fondos no teme que por ahí si era así es así que no lo haya utilizado que esto por ahí se, se postergue esperemos que no o sea cuando se habló de la de los plazos fijos, este, nosotros teníamos entendido de que era paso fijo por un tema específico que era del profesor y que la ley decía que no se podía tocar los fondos, pero, pero después fueron surgiendo que había otro fondo y ahí bueno, este, en realidad, este, también nos sorprendió de que la, los deudores, los grandes deudores que teníamos, que nadie sabía, o sea, y por eso digo que si hubiera sido, este, si hubieran agilizado los trámites no hubiéramos tenido que llegar a esta, a esta situación que estamos hoy. Esperemos de que el Ejecutivo este, piense, eh, nos queda un camino porque nos quedan otras sumas que de acá hasta el fin de año y no tengamos que volver a repetir esta situación. Que de una vez por todas solucionemos, que venga el famoso ATN, porque sé que el Intendente decidió a Buenos Aires, que venga el, intendente, que venga el, el ATN para solucionar los problemas que tenemos. Porque este, nosotros hemos tenido, hemos recompuesto el, el diálogo con el Intendente, hemos hablado pero nos falta eh, lo que nos falta es sobre el tema de la paritaria, nos falta el tema de lo que es relaciones humanas, este, que también este, hemos tenido muchas quejas los compañeros, y ellos lo dijeron, así que este, esperamos de ahora en más que esto nos sirva, no queremos tener un año de conflicto, llevamos casi nueve meses, de, hemos tenido casi tres conflictos fuertes, cuatro conflictos con este, así que esperemos que de ahora en más Este, podamos hacer lo que le dijimos al intendente, que nosotros queremos trabajar en conjunto, pero con palabras oficiales, no podemos estar hasta el día de hoy con esa incertidumbre de no saber si vamos a cobrar los dos mil pesos. No había una palabra oficial. ¿Te llamó la atención que no haya estado justo hoy Claudia Giorgi? La verdad es que sí, pero o sea, quiero creer que está enferma, o sea, no creo que no se haya, porque todo el doble bloque aprobó la, la decisión. Sería bueno que le preguntaran a ver si, si está, pero quiero creer que sea. Que, que esté, como dijo, que por razones de enfermedad no había podido venir. Bueno, Juan Pablo, escuchamos a Gustavo Montiel y esta novedad que aprobaron recién los concejales por unanimidad de hacer uso de este plazo fijo para poder hacer frente a las sumas fijas, por supuesto que lo tiene que hacer el Ejecutivo y seguramente en, estos, en estas horas evaluarán esa posibilidad, te digo que eh, después que terminó este, en el Consejo de Liberantes la sesión, se reunieron todos los trabajadores frente al municipio, hablaron varios de los representantes de la mesa intersindical y todos indicaron que la lucha sigue hasta que los trabajadores, hasta el último trabajador municipal tenga depositado los 2.000 pesos en su cuenta.